Hey, buenas noches, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo fueron todas estas hermanas, esta semana linda que llevamos? ¿Qué tal fueron las cosas? ¿Qué como fueron a mí? Queréis saber? ¿Eh? A mí, pues la verdad, no puedo que se ame porque no me fueron mal. Tampoco puedo tirar cohetes porque tampoco llegue que me fueron especialmente bien. Digamos nada más que las cosas siguen adelante. Pues es solamente eso no tengo por qué decir más nada porque no hay más nada que decir Sigo siendo un paro más Del ¿eh? del ciento de, de ellos Bueno, del ciento no De los veinte mil, me parece que allí O más, todavía, qué sé yo No sé no estoy muy enterado, la verdad Sé que hay muchos, hay mucha gente parado Y bueno, yo soy uno de esos Entonces les con mucho esa broma De, va, estamos una Mayor empresa de España Y estas cosas que, bueno Por falta de la gracia, viste Pues más siempre hay que llorar Eh, ahora digo vos también la verdad eh. eh yo estaré parado Pero no estoy en crisis Y entonces algunos dirá Hostia, estoy sin un estoy parado Pero tampoco tan crisis ¿Será que llevo una familia? Hombre, la mía familia y lle... de puta madre <ríe> pero si entendemos lo de, de buena familia por familia de perres no no no necesariamente no y entonces a lo mejor dirá de alguno así estoy condenado está, está parado pero seguramente que te ha cobrado un puesto de la de mi madre eh, paro de paro algo de eso porque si en una crisis No, fío, estoy, estoy cobrando, de verdad Hay gente que no cobra nada, yo cobro Estoy cobrando 399 euros al mes ¿Cómo os parece? Parece pues mucho, parece pues poco Para mí es eh, abondo, viste? No tengo falta de... No tengo falta más ¿Y entonces habrá lo que dígame un 10? Pero con eso no te, te da papacha y gaso para el coche Ah, no tengo... Y, y, y con eso no te da para salir de cacharros por ahí, ah, no tomo cacharros y otros dirán bueno con eso no te da para drogarte ah no me drogo habrá los mismos que digan con eso no te da para ir de putes pues me cago en los que van de putes bueno me cago en no porque tampoco y para cagarse pero bueno que queréis que pues diga Abrales Siempre te salen con eso de Seguramente que... Eh, que tan eso por gusto Yo que queréis que os diga... Eh, abrales, eh Abrales y ailes ¿Mm? Que tan ese oficio por gusto Pero les más de ellos seguro que no Y, y bueno, estoy casi seguro De que el 100% de las personas De los hombres Bueno, y algunas mujeres también hay Que van a putes no se preocupen de mirar a ver si la puta con la que van está ahí por voluntad propia o está ahí porque de alguna mafia la está explotando, no, no creo que se preocupen por eso, la verdad. Bueno, eh, estábamos hablando de otra cosa, estábamos hablando de otra cosa, pero lo que pasa es que, bueno... llegó me en sin querer al tema de la de la prostitución en fin que queréis que qué queréis que os diga o como yo un tema que me enciende pues ...uy, perdón hay que que estrapalle un vehículo que como yo un tema que me enciende un poquillo en igual otro día pues si sí, dedico más tiempo y no tengo ganas Hoy estaba hablando de la crisis estaba hablando de eso de que yo estoy al paro cobrando un, una ayutina de estas para paraos de estas que, que da el gobierno Y bueno, pues que pese a todo Yo decía que no estoy en crisis No estoy en crisis Y la verdad es que parece bastante miserable ¿eh? Eh, Más miserable todavía que yo Que soy el anadronico miserable Parecenme un poco miserables los que dicen estar en crisis Porque no pueden permitirse llenar el depósito o no pueden permitirse salir de copes, o no pueden permitirse que se yo lo que no pueden permitirse pero, oye, yo digo lo que ya más veces mientras sigamos teniendo agua corriente en casa, eh, decir que estamos en crisis, hombre, no sé Eh, sí bueno de verdad hay los que no tienen ni tan siquiera casa así es que no pueden tener agua corriente porque no tienen donde tenerla pero bueno no sé yo sigo pensando que no dejamos de pertenecer a a la a la clase privilegiada del planeta hay otros que están mucho más jodidos que nosotros miráis yo hay unos días un pues, si una Semella en, en la mi cuenta de Facebook eh, Sí, yo soy uno de esos Que que, que no tienen para... Eh, eh, que no tienen para llenar el depósito No tienen para pa ser de copes Y no tienen para cenar fuera Pero tienen para pagar internet sí, Esa ya la, la mi parte de miserable Lo que pasa que, bueno, yo como soy el anedónico miserable Puedo perfectamente permitirme ser asina ¿no? Eh, no pasa nada, yo ya soy miserable desde el nombre O sea que, que no pasa absolutamente nada Y sí, sí, tengo una cuantina de esas de, del Facebook Y hay unes... No sé si hay unos días o hay unos semanas Hay un tiempo, pues sí, una, una semilla Que no sé ni de dónde llegué Ni exactamente de quién la sacó, ni nada Yo sencillamente robé la otro que la punxera Que a su vez robaré el la otro que la punxera Que a su vez... Bueno, no sé es de se descompartir ¿eh? Bueno... Y dos maneras de decir la misma cosa, la verdad No siendo que el ladrón sea ya un político Que entonces no está compartiendo nada Está cogiéndolo para él para él solo una más, bueno, en fin Bueno, que es un político, es un banquero Es un rico, es esta gente Que no hay por qué poner en duda Que lo que hacen es robar con la peor intención del mundo No como uno que atraca un banco O uno que, yo qué sé que roban el supermercado eso y eso sigue sí compartir en fin bueno que estamos esbarriando demasiado y y estaba yo diciendo otra cosa que allí, realmente mucho más seria a ver hay un tiempo esos unos días que os decía puse una semilla en la mi cuenta del facebook una semilla en la que salía representada la imagen la semilla que tomaba la imagen de una muyer de, de raza negra ¿eh? Eh, por contexto posiblemente africana no sé de dónde exactamente a lo mejor recurro de áfrica más que nada porque estaba en los huesos yo creo que aquella probe mujer podía cogerla en la palma de una mano y levantarla sin esfuerzo porque yo creo que no tenía otra cosa que los huesos y seguramente no muy densos bueno pues esa mujer estaba de rodillas ¿eh? la semilla esa aparecía esta mujer apenas tapada con los trapos ¿no? y de, de rodillas de rodillas en un terreno terroso una tierra una tierra una tierra seco ¿eh? típica tierra seco que podemos ver en, en cualquier documental sobre el cuerno de África o en cualquier noticia bueno estaba rodillada sobre esa tierra seco Eh, en su cara no sabría yo decir si se dibujaba de algún tipo de, de emoción. Eh, a lo mejor estaba tan agotada que no llegara quien a expresar la emoción, o a lo mejor sencillamente eh, yo no sé interpretar la, la emoción que estaba dibujando, porque de alguna emoción posiblemente dibujaba. Y digooslo. porque en esa misma tierra seco Na que estaba rodilla la mujer a ella un metro de ella pues había un foraco clavado cavado tierra y dentro de ese foraco no sé que profundidad podía tener el foraco pues otro metro más o menos no era un foraco grande pues sería un foraco de un metro de radio no era circular pero bueno Para entendernos podemos decir eso, que ya era un furaco de aproximadamente un metro de radio y un metro de profundidad. Y, y en el interior de ese furaco, que estaba junto a la mujer, arrodillada, pues estaba el, el cuerpo de un nenín, eh, el cuerpo de un nenín del que no soy a, yo, soy malo para echar eh, soy malo para echar no sé qué podía tener un año. Sí, imagina que tiene un año Está bien pensar que, que tiene un año Un nanín que lleva Huesos recubiertos De pelleyu un, Y un vientre Abultado, como tantos Que hay, que hay per ahí ¿Eh? Así una, Que allí estaba la mujer Delgada, posiblemente ¿eh? Sería el fío Sí, fue fácil pensar Que fuera el fío, no lo sabemos Pero es fácil pensar que Que fuera un fío, un fío, muerto Muerto de fame Posiblemente muriera de fame Posiblemente, de, de fame. posiblemente eh, Ese niño, bueno, nunca Llegó a imaginar cómo podía ser el mundo A lo mejor la mujer sí Y a lo mejor eh, Alguna vez aquí ni comentó que que había, que había sitios En el mundo donde vivía gente eh, Que Tenía En esos casos un tubín y giraba una rosca que estaba allá del tubín y salía agua salía agua potable y si giraba otra rudina que tenía allá o ese mesmo agua que podía beberse salía caliente y a lo mejor de explicaron que esa gente comía todos los días todos los días y posiblemente a lo mayores dijeron también que que comían más de lo que necesitaban, Y que muchas esa gente estaba enfermo por comer de más. A lo mejor dejaron ni todo eso o a lo mejor no ni dijeron nada, vete tú a saber, Igual todo esto son sencillamente elucubraciones, Que está haciendo aquel anedónico miserable porque no tienen otra cosa, otra cosa na que pensar ahora mismo, no sé. A la mayoría eso, a la mayoría. Y, y es si el, el tema, a lo mejor estoy falando por falar, ¿no? pero a lo mejor sí puedo afirmar ¿no? que igual no estamos tan en crisis como nosotros creemos que estamos, como a la tele nos descatamos que ¿no? como los políticos nos dicen que estamos. Igual, sencillamente, Somos un poco menos extra magníficamente infra hiper, lo que se diga, millonarios. A lo mejor sencillamente, somos un poco menos que eso. Pero sigue habiendo gente mucho más, mucho más jodido que cualquiera de aquí. El más prove de, de aquí, igual de más rico que la mayoría de los de allí. ¿eh? Que muchos de los que viven en Este mismo planeta ¿qué posible joder, igual vale, a la y para variar, ¿oíste? y para variar la, la la la el CD estaba en este momento en silencio, ¿eh? digo, Yo, coño, no suena, déjame subirlo más y de repente suelto así, ¡pum! Da golpe y ¡pum! los golpe porrazo, pero bueno, y típico de este programa, ¿eh? pasa muchas veces, pasa muchas veces en en Aedonia, estas pequeñas pifies. Ah, que no me os dijera que programa es y era y era este si me si estáis sintiendo anedonia estáis sintiendo a, sintiendo falar a la anedonia miserable Eso si a vos lo dijeran antes que ¿eh? que yo y era la anedonia miserable y bueno la verdad que la Nedon... bueno iba a decir que la anedonia miserable no salía en otro sitio que no fuera anedonia por eso oye un poco mentira <ríe> porque de ese mes en cuando si sí, es algo en otros programas que, que no son anedonia ¿eh? salgo en otros sitios también Oye, no sé por algún motivo la gente me invita a los programas eso sí el eh, anedónico como es de de momento y posiblemente hasta el fin de los tiempos nunca salga en otra emisora que no se en radio cucaracha en radio cuca la radio el libre duvía o la radio del queso de un kilo la radio que un kilo punto orgasmo ya sabéis Eh, ¿Por qué digo eso de la radio del queso Don Kilo punto orgasmo? Bueno, pues digo más que nada porque resulta que la mayoría de la gente cuando dices la el nuestro nombre, la nuestra dirección de internet, que lleva el nuestro nombre, pues confunde ¿eh? Y escribe radio cuca Pero escribe lo de cuca Así que en realidad, bueno, escribe lo bien Escribe lo como, como suena C -U -C -A, C-U-C-A, cuca eh, Y no, no, ya así no, y, y, y dice si sí, va más no no, pero con Q Y con K Y entonces escriben Q-U-K-A Y no, no, así no Entonces, bueno, pues eh, Una posible manera de decir eh, no, Radio Q de queso Y K de kilo Radio queso kilo que tampoco funciona muy bien, porque, bueno, no sé, a lo mejor hay alguno que lo pone todo entero. Y mejor mayor es la es la radio de 7 y tres, ¿no? ¿Eh? R, A, D, I, O, -K. ¿Eh? Y lo del punto orgasmo, pues, Y porque la extensión Y o -R -G. No Y com, ni Y es, ni Y nada, Y o Y es una de las maneras en la que puedes sentir este programa en directo, si quieres, pones... www.radioqca.org y sientes este programa en en punto directo, en punto directo, si no, bueno, pues puedes sentir cualquier otra cosa que te haya sonando en Radio ocupar en ese momento. Puede ser que te ha sonando un programa en diferido, puede ser que te haya sonando programación en directo. Eh, tenemos un peño de programas, veintipico, veintipico, me parece que son programas ahora mismo que todos los hermanos en directo pues salen al al aire ¿eh? y cuando no está sonando el directo pues bueno, aquí mientras 24 horas ahí siempre ¿eh? pues siempre puestas cosas están, están sonando cosines ¿vale? ¿Eh? o sea que bueno, yo de vosotros sin tierra de Cuca, hombre, no siempre vos queda ¿eh? no sé si hay de aquí en por ahí que esté utilizando el 107.3 de la frecuencia modulada pero yo por donde salimos tenemos una... ¿Eh? una cobertura bueno pues eh, la que tenemos y es muy asina pero bueno tener tenemos la tenemos un, un pocañín de cobertura y algunas partes de la ciudad donde se nos siente hay un proyecto para que se nos sienta mayor unirlo con teís en aire porque después gafase realidad, bueno, si nunca no hay eh, si de sintiéndolo en el 107.3 de la frecuencia modulada y es fácil que ahora mismo no te haya de sintiendo este programa porque parece que la página, la página web, la emisión la a través de Internet que, que no tira esta noche me parece, eh, no estoy seguro, pero me parece por... cosinas que veo aquí que compruebo qué tal, pienso que no tira esta noche. A que a lo mejor el programa estoy haciendo lo hago mismo, eh. Yo jueves 13/8 del año 2011, les 22 y 24 estoy haciendo este programa en soledad absoluta, no llepa nadie, pero bueno, también os digo, también vos digo una cosa que que ni falta que fae. Ya lo sabéis. ser mío y, y a fondo ¿eh? con poder con tener la oportunidad de venir aquí a, a descargar un, un pequeñín ya ya tengo ya tengo bastante bueno, aquí cuanto las cosas que me las cosas que me pare, ya veis no tengo yo problema ninguno hoy mira de fecho yo ya sabéis bueno os digo normalmente con, en antes de en antes de venir en antes de ponerme delante los micros no tengo ni puta idea de qué voy a hablar pero a veces tengo ideas hoy por ejemplo pasó me una cosa ¿eh? a empezaría a contar anécdotes... Os empezaría a contar anécdotes... ...que yo para lo que más uso este... ...este programa, ¿vale?... y para lo que más uso hijo Radio Kuga... ...para contarles la mi vida... ¿eh? ...claro, es que... ...la verdad... Eh, ...yo luego es un rollo... ...porque llegas a casa... ...en un nadie de... ...de y tal... ...y dices... ...joder que... ...vaya mierda, ¿no?... ...no tengo nadie aquí en contarles mis cosas... ...nada, no me pasa nada... Cuando les, cuando les aquí... ...bueno, yo soy... ...digamos, entre otras muchas cosas... ...soy prácticamente un cursillista profesional... ...ya sabéis, los que te de sentir... ...este programa... ¿eh? ...este programa que ya lleva... ...cuatro añitos, al no menos, emitiéndose... ...seguro que me oísteis... hablar más veces... ¿eh? De, ...de los míos cursos... ...que de los míos trabajos, ¿a que sí? ¿Eh? ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque en todo este tiempo... ...que yo he en la economía, ...bueno, y en toda la... la mi vida, digamos, de persona activa laboral... Activo, sí, activo, porque los activos son los que trabajan o buscan trabajo, ¿vale? Entonces, toda mi vida activa laboralmente, pues echen más tiempo en eso, en buscar trabajo que en trabajar Yo creo que sí, en buscarlo, bueno, sí, en buscarlo bueno, Me iba a decir, en buscarlo, a veces no tengo ganas de buscar Bueno, pero porque un día no tengas ganas de buscar, eso no quiere decir que nunca no busques trabajo Yo busco trabajo, coño, claro que lo busco, joder otra cosa que lo no encuentro que para mí idea que no lo voy a encontrar nunca antes ya pasables un poco que para encontrarlo pero pero ahora ya no me pasa a mí que no lo que no lo voy a encontrar nunca cuando empecé en esto en qué trabajaba yo coño cuando empecé en la radio en la radio Cuca esta última etapa eh, estaba pegando los míos últimos coletazos en un sitio que, que trabajaba de recepcionista cogiendo el teléfono también bueno, un trabajo muy guapo Pero estaban los últimos estratores. Después, enseguida, ya debí hacer un programa dos que ...que lleguen trabajando y todavía después ya fui limpiador. Y venía yo aquí cuando me daba tiempo a llegar. Cuando, el, cuando salía un poco ñin antes del trabajo, nadie me veía y cogía el, el tren de Nantes para volver. Entonces, daba tiempo a llegar. Igual no me daba tiempo de llegar, a llegar para las 10 de la noche. Porque eso sí, yo la verdad que en los cuatro años estos que van Todavía nunca cambio de, de día ni de hora ¿eh? Siempre fueron los jueves a las 10 de la noche La verdad que era mi hora favorita para hacer un programa de radio Y vosotros decís, coño, pues igual ya era mejor un, un viernes para la noche, un sábado para la tarde Pues a mí, ¿qué quieres que os me A mí gustame esta, ¿eh? gustame mucho, tuve la fortuna Gracias a los collacios de, de los capítulos prohibidos Que ahora se emite los viernes pero de la que yo entamaba mi me tía se los jueves hasta ahora las 22 horas ellos aceptaron en aquel momento pasarse a las 23 y dejaban a mí las 22 y yo pues encantado, ¿eh? encantado que estoy con con este con este este día y esta hora para pa hacer el programa. Pero bueno, la cuestión ya que yo de allí supuestamente supuestamente salía también a las 10 de aquel trabajo. Pero bueno, hay trabajo semi-autónomo y lo bueno que tiene la limpieza que te a tu bola y hoy se si queda limpio, pues tampoco importa si sales un ratín antes. Entonces, un en ratín antes dábame tiempo a agarrar un tren que, que se me posaba que no UBEU, no me acuerdo ya qué hora, pero bueno, les decía algo, dice no mucho. Y como la estación de tren de Uvío está cerca de la emisora, relativamente, bueno, relativamente es un ratito, está cerca de la emisora. Pues bueno, venía para acá y despotricaba un poquillín hasta las hasta 11 de la noche. Eh, después ya quedé al paro. ¿Cuánto tiempo tuvo al paro de aquella? Eh, pues tuvo al paro, me parece a mí. Quedé al paro en aviento, en chinero y tuvo al paro hasta el verano. Hasta el verano, seis mesinos más o menos. Bueno, pues nada, seis mesinos tirando. Luego trabajé un par de mesinos, luego volví a quedar al paro. No me acuerdo cuántos meses, otros tres me parece. Sí o no Dos, dos de aquella Y trabajé otros dos Y nada, pues y volví a atar otros cinco sin hacer nada Y luego todavía el a tiempo seguí, Ocho meses, no menos ¿va? Y luego volví a parar otros Otros cuantos, otros seis Y luego volví a trabajar otros ocho y, y luego ya no volví a trabajar más Porque ya estamos llegando al, a la hora Pero bueno, que veáis Que, que dais vos cuenta ¿Eh? que en realidad tuve más tiempo parado que, que, que trabajando y es lo que bueno oye y todo ese tiempo que que, que yo tuve parado o, que, o como ahora mismo que tuve parado pues yo intento eh, intento sin hacer nada porque llevo malo de estar hacer nada entonces pues yo busco muchas veces cursinos eh cursinos que son pa, pa gente parado eh bueno ahora ya no son pacientes para son fundamentalmente pacientes para pero uh, se reserva una parte para ocupados bueno no sé si los que te hagas de, ¿eh? de buscar cursinos y tal sabéis de lo que estoy de lo que estoy hablando vale bueno pues eso que soy ya prácticamente cursillista profesional yo no sabría decir ahora mismo cuántos cursos tengo a ver pero bueno puedo contaros ¿eh? no pasa nada eh, Fisi uno que era de manejar Maquinaria de, de, de desplazamiento de cargas Fíjese después otro Bueno, empecé un llega a caballo Fíjese, empecé otro que ya era de De y tiempo Bueno, ¿qué coño? No me voy a contar Muchos, ¿vale? Tengo tengo muchos, tengo muchos eh, La cuestión ye es que mmm, Bueno, a base de, de hacer cursinos Pues uno va viendo cosas que se repiten Aparte de ver la, la miseria general que, que rodea el, el mundo de los cursos, porque la verdad que de todos los que de todos los que fice, eh podría decir que la gran mayoría de los casos no entiendo por qué. Yo creo que ya casi como como que la gente ya asina por obligación, porque piensa que tiene que ser asina. Ya prácticamente desde el primer día ya tanto la gente que ya no. va vaya mierda ya podían dejarnos solitantes vaya rollo venir y tal joder no sé la, la más de la gente supongo que eh y dirá los cursos apuntará ese porque quiere no joder digo yo que no te han ido obligados ahora sí eh ahora siento obligado por culpa de de que igual está en un cobrando de alguna ayuda ¿Eh? y obligan a hacer recursos para pa mientras ese tiempo bueno me pues sí seguramente ahora es siendo obligado pero tampoco oye la mayoría ni mucho menos eh todavía no un tope a ningún que estuviera haciendo un curso así no obligado pero bueno eso que como que ya, ya se lleva el tema de, de que desde el primer día hay que hay quechar, hay que quechar allí por todo. bueno anda pues bueno y una cosa después también eh, cuando es caro, es un poquillo ¿no? en tema de tema de, de perres y historias de ese pues la verdad que la verdad que, que bueno que eso sí que lleva una, una pura vergüenza porque mueves una cantidad de perres en el tema de la formación ocupacional llenes una cantidad de bolsos, ¡oh! Hay bolsos por ahí que se llenen en sin en sin hacer nada y en sin bueno qué queréis que os diga pero pero bueno vamos un, un poco más allá un poco más allá yo aquí donde me veis donde me sentís ¿eh? Aunque sea un miserable y un parado De mierda que no tiene oficio ni un beneficio Ni en casi donde caer muerto Bueno, si sí, donde caer muerto tenemos rotos Que coño, vamos a joder Hay mucha gente, todo el mundo tiene donde caer muerto Joder, joder A ver que te vengan a reclamar de ya de muerto Ay, tú no podías morrer aquí <risa> Yo morrí O sea que a mí oíste a mí, que me resisten Que me reclamen, bueno, historias En fin, que <risa> que decía Que aquí donde me, donde me sentís Pues sí, soy un chaval estudiado ¿eh? que, que sí, joder Uy, no me lo pongáis en duda Coño, que pongo cosas que tengo ¿eh? No tengo trabajo, no tengo experiencia laboral, no tengo de eso Pero tengo estudios uy, Y, y tengo yo una serie de, de conocimientos Sí, joder, que vale que todo el mundo tiene conocimientos ¿eh? Porque si no nunca ven vivos Pero bueno, cada uno tiene unos, yo tengo unos y otros tienen otros ...yo tengo unos en concreto de una cosa... ¿eh? Que, ...que no creo que... ...que de mayor importancia... ...me yo solo mucho... ...y a mí... ...préstame saber y tal... ...que bueno, y eh, el, ...el aprendimiento, el aprendizaje... ...a mí llega una cosa que me gusta mucho... ...leis básicas del aprendizaje... ...y estudié mucho de eso... ...y, y escribí de alguna cosina... ...de algún artículo, de algún libro... Bueno, ¿qué pasa? Joder, hay gente para todo, ¿no? Bueno, pues yo hice, lo, hice cosas de esas. Y entonces ¿no? yo de lo que son conceptos y, y tal del aprendizaje, pues más o menos yo creo que, que domino bastante. Cosas que sé, cosas que no sé. Hay muchas cosas que ya se me esquecieron. ¿eh? Que ya fue mucho tiempo que me dediqué a aquel tema. ¿eh? Pero bueno, muchas todavía me, me acuerdo perfectamente. Eh, una... es que recuerdo perfectamente porque pienso que ya básica bueno, pienso no, ya básica en, en todo aquel tema yo cuando me dediqué a aquello pues tenía que tener claros los conceptos básicos no sé si vosotros ¿eh? ¿Eh? los sentiríais esto alguna vez ¿conocéis el, el concepto de reforzamiento? refuerzo y castigo tal ¿eh? bueno, yo os voy a hacer por explicaros lo, un poquillín así que nada que, que se entienda porque pienso que fue falta ¿eh? y vosotros te pero de que va este tío qué coño me importan estas cosas que también igual el programa y en mí cuento lo que me parece ¿eh? y si quiero contar esto pues cuento esto y también no habrá que digan pero qué coño tiene que ver esto con lo que nos estaba contando los cursos pues sí que tiene que ver, sí que tiene que ver joder, sí que tiene que ver ¿eh? porque resulta voy a explicar, pues, lo bien, voy a explicar, pues, al al detalle Resulta que ya van un montón de cursos en que me topo con una, una confusión habitual. A ver, que yo una confusión habitual en, en el mundo vulgar, una calle. ¿eh? Hay mucha gente que piensa, a ver, los refuerzos pueden ser. ¿eh? Seguimos hablando con esto del, del refuerzo y los castigos que, que os decía que iba a intentar de, de explicar. Tanto el refuerzo como el castigo pueden ser positivos o negativos. Existe el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Y existen el castigo positivo y el castigo negativo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, y, ¿Y cuál es el motivo de que, de que haya tanto, tanto horror y tanta gente y cuesta entender esto? Que en este caso, los adjetivos positivo y negativo no quieren decir bueno o malo, ¿eh? o agradable y desagradable. O sea, en este caso, lo positivo no quiere que sea bueno. ¿eh? Utilízase los adjetivos positivo y negativo sencillamente pa, eh, como sinónimos o como explicativos de una situación en la que se pone, se da algo o se retira, se quita algo. Y decir positivo quiere decir sencillamente dar una situación positiva y una situación en la que se da algo. Un refuerzo positivo y cuando se da, da qué cosa. Un castigo positivo, y cuando se da, da qué cosa. Y al contrario, negativo quiere decir eso, retirar ¿eh? una situación en la que se retira, en la que se quita algo, una cosa. Un refuerzo positivo, y cuando se quita una cosa, y un castigo, perdón, un refuerzo negativo, <ríe> ya me lío yo también. Un refuerzo negativo, y cuando se quita una cosa, y un castigo negativo, y cuando se quita una cosa, ¿eh? Eh, refuerzo, coño pues un premio, una cosa agradable ¿eh? Eh, castigo, pues un, un un castigo, como la misma palabra dice, una una pena, una, una situación desa un algo desagradable entonces no sé quiere decir esto, como puede ser, porque la gente dice ¿Cómo puede ser que un castigo sea positivo? ¿Cómo puede ser que, eh, que un refuerzo sea negativo? ¿eh? Bueno, pues por una cosa muy sencilla, porque ya os digo que positivo y negativo No quiere decir bueno ni malo A ver, refuerzo Dichemos, Bueno, primero vamos a definir lo que lleva un refuerzo Vamos a definirlo A mí me gusta mucho una definición eh, operativa ¿Qué quiere decir definición operativa? Que lleva una definición de que se falla posterior Me intento de explicar A ver El refuerzo y aquello, ¿eh? cualquier cosa Que administrada a continuación de una conducta ¿eh? eh, fa que aumente la probabilidad de que esta conducta se presente de nuevo y vosotros diréis madre de dios que eso qué coño quiero decir pues muy fácil a ver si si yo eh, pues que sé yo que conducta pone vamos a poner la conducta de subir peles escaleras la compra a la vieja del quinto Vamos a suponer esa conducta. Me encuentro la villa del del Quintuna, en el portal, ¿eh? Y carga de bolses y digo yo no me traiga para acá les bolses, nunca no cargo los bolses que yo y le subo, ¿eh? Ya dame, ay, guapín, gracias, muchas gracias, porque no me ves lo que me cuesta, porque estoy yo eh, de la rodilla este y del féjalo y no sé qué. Y yo digo, ay, sí, calla, calla. Y empiezo yo a arrepentirme de, bueno, no, no es el tema. <ríe <những> <ríe> vale, yo cogí los bolsas y voy a subirles. Y nada, le subo las bolsas y llega llegar arriba, eh, saca la viellina un billete de 100 de euros. y me dice toma rapacín muchas gracias y yo dije ay hostia pero no me no que no fue falta y de mira tú podría de terres, tengo perres, tengo perros hasta tal y para llevarles para pasar la rica al cementerio teles a ti 100 euros por subirme la tal y hostia pues eso ¿eh? esos 100 euros ¿eh? son la que administrado a continuación de la conducta la conducta fue subirles bolsas de la compra la consecuencia ¿eh? fueron 100 euros Bueno, pues eso fue aumentar la probabilidad de que otro día y suba otra vez la bolsa de la, de la, de la compra. ¿eh? O si queréis una situación más realista, porque esto que queréis es que os diga, muy muy realista en un Y, ¿eh? muy realista en un Y. A ver, una, una situación más real, pues ir a trabajar. ¿eh? Si yo voy a trabajar y me paguen por ir a trabajar, la conducta ye ir al trabajo. La consecuencia y que me paguen. Eso aumentará o disminuirá la posibilidad de que yo vaya al día siguiente a trabajar. Coño, pues la aumenta o por lo menos mantiene ¿eh? Yo trabajo, cambio de dinero. Que voy a trabajar en un modo anda que impulsar el trabajo. No sé si me explique bien lo que lle un, un refuerzo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Creéis que sí? Bueno, vale, lo típico, niño. Si estudies, eh, pues tienes un flan de postre. algo así, ¿no? Eso lleva un refuerzo. ¿Qué ocurre? que el refuerzo puede ser refuerzo positivo, dándote la que es cosa buena, o puede ser también un refuerzo negativo. ¿eh? Aunque suena antiintuitivo, puede ser un refuerzo negativo que quiere decir que se te quita de qué malo. ¿Eh? A ver, eh, eso, si yo voy a trabajar y recibo un sueldo. Pues eso, oye, un refuerzo positivo Me dan, da qué bueno, me dan perres Y ¿eh? los perres son, en general, buenas, ¿eh? casi Bueno, casi todos no Todos consideramos que los perres son buenos. los perres pueden comprar felicidad ¿eh? O sea, ya que son buenos. La felicidad es una cosa buena vale. Pero también puede ocurrir Que lo que me... Pues si me llena pues yo soy administrativo Yo mecanizo datos ¿eh? Estoy metiendo Tengo que meter datos en... En, en una base, en el Estel Yo por ejemplo dame, qué sé yo Pues dame un montón de fuellas escritas a mano Y yo tengo que mecanizarles Y meter esos cuentos que vienen ahí en el Estel Y entonces un día viene el mio chefe ¿eh? y, y me dice Mira, estos son Los que quedan para terminar Todos to los datos de esta semana Cuando les acabes ¿eh? Eh, Marches ¿vale? A la hora que se llega Tú coyes y marches, hostia Pues eso, ¿qué quieres que te diga? Eh, ¿Qué me están? ¿Están dándome de qué? ¿No? La conducta Y, mecanizar. ¿eh? Y la consecuencia Y, salir antes de trabajar. O sea, no un Y que me andando o algo, lo que están haciendo Y, quítame. Están quitándome horas de trabajo. ¿eh? ¿Dais vos cuenta lo que quiero decir? En este caso, quitan. Entonces, ye, un refuerzo... ¿eh? Porque supone que lleva un premio, pero ye negativo, no porque sea malo, sino porque no te de anda que llegué, que, no te de anda que bueno, ya que te quita, Da que malo. ¿Entiendes? Eh, neño, por ejemplo, un caso de un niño, la verdad que son más fáciles de ver los casos de los niños. Oye, mira, Rapacín, como hoy vi que tuviste toda la tarde haciendo los deberes, pues ahora de premio no tienes por qué poner la mesa para cenar. ¡Hala! ¿eh? Había algo. ¿Mm? que ya era desagradable al niño eh, si no ni gustaba poner la mesa tocabais los huevos mogollón tenía que poner la mesa pues ya no tiene que poner la mesa ya no tiene falta de ponerla bueno pues eso oye un refuerzo negativo ¿m? ¿y negativo? porque quites aquí que entiéndase pregunto muchas veces si se entiende porque no crees que esto se entiende con los castigos pasa lo mismo puede ser un castigo positivo eh, castigo positivo por excelencia bofetón Eh, Faes de que mal, pumba, torta. Estás dando algo desagradable. Eso ya es positivo, castigo y positivo. Pero también puede ser eh, que vamos a seguir con los casos de los niños que el niño te ha estado feliz, jugando con la con la su bicicleta por la calle eh, y te ha te ha la mamá peri eh no de no vaya acá, están yoña con la bicicleta no vayas están yoña ven más cerca ven más cerca y entonces llega un momento que dice ala pues quítate la bicicleta ¿Mm? yo castigo porque da qué, ¿Qué posible que en principio ¿Mm? va a disminuir la probabilidad de que la conducta vuelva a producirse ¿cuál era la conducta? pues andar por ahí dando vueltas y no hacer caso de lo que decía la mamá ¿Cuál es la consecuencia? Quitamos algo que te gusta ¿Mm? Como Y, un castigo Porque ye para que disminuya la conducta Y Y, que quiten de qué Que sí que gusta la bicicleta en este caso Pues entonces es ye, un castigo un negativo Bueno, no sé si me expliqué bien La verdad que mmm, yo reconozco si el primero en reconocer Que son conceptos un tanto eh, complicados Y sobre todo antiintuitivos ¿Eh? Anti-intuitivos, porque eh, los, los términos positivo y negativo ya los tenemos asociados a otras cosas, entonces nos cuesta nuestro trabajo asociarlo a esto. Pero bueno, una cosa de que cueste trabajo a da aquí que en un tadello o que en un tiempo que tard ¿eh? o da aquí en que, que, por que en un tiempo que de esto nadie, pero a mí sorprende la de Dios ¿eh? que explique mal estas cosas. gente eso que que está explicando ellos lo a otros ¿eh? y entonces tendría joder hasta cierto punto obligación de de, de explicarlo bien un bueno pues bueno viendo que ya incluso hay profesores universitarios que no lo tienen muy claro cosa que ye pa bueno para me en chargota pero bueno que pasar pasa Hostia, pues yo hay años ¿eh? Estaba, fue la primera vez que me pasó Estaba en un curso de De formación ocupacional Y la persona que impartía el curso eh, La formadora en este caso Porque yo era una mujer Pues cuadra que yo era psicóloga Y ponse a explicar eh, Nada, el reforzamiento positivo Yo cuando damos un premio Y el reforzamiento negativo y cuando castigamos Entonces yo dije Oye, perdona que no llegue así nada digo cómo que no cómo que no un que no un pero no joder que no un Yasina que Yasina de esta otra manera como estoy queriendo explicar a vosotros que no sé si me lo explico bien yo mira hombre ¿no yesina ah ah ay ah, sí hombre claro tienes razón lo que pasa que eh, salió mal impreso esto debí confundir mal escribirlo De hoy, hoy, hoy, hoy que mosqueo, ¿no? Nada, luego vi más ocasiones que en realidad no tenía ni puta Y ya no pillaba estos conceptos Que bueno, que ya os digo, son complicados Pero joder, una persona que se supone que está explicando ellos los a otros Joder, debería, ¿no? Debería decirlo bien Pero bueno, no necesariamente Y luego volvió a pasarme exactamente lo mismo El, el mes pasado, ¿eh? Resulta que también uno explicándome, además estaba, estaba, joder, empezaba muy bien y estaba prestándome, porque en muchos casos, eh, esto ya lleva un poquillín bueno, no, sigue siendo lo mismo. En muchos casos, el, les conductes, sobre todo en niños, eh, tan manteníes por la, por la atención. Y es decir, a ver, si un niño se porta de una determinada manera que nosotros consideramos que se porta mal, pues es muy habitual reñirlo. ¿A que sí, eh? ¿Se cago la marca? Pues para de hacer eso Porque voy, date Porque voy, no sé qué ¿A que sí? Aquello muy habitual Entonces nosotros consideramos Lo que estamos haciendo Y administrar un castigo positivo ¿Eh? Porque estamos castigándolo Dando y da qué Que lle la riña Cuestión Pues no necesariamente a Lo mejor lo que estamos dando y atención ¿Eh? Y esa atención No lleva un castigo positivo y un refuerzo positivo Porque es lo que busca y es atención ¿eh? Esa atención que nosotros Que nosotros le damos Y que va a hacer que aumente la probabilidad De que esa conducta se produzca otra vez Entonces él dijo pues, Correctamente dicho, De esa manera estamos administrando ahí Un refuerzo positivo Pero ¿eh? Si lo que hacemos si Es sencillamente en un fácil caso ¿eh? Retirar la atención Entonces estaremos dando ahí Un refuerzo negativo Y entonces yo dije sí Pero bueno, pero no, no no, por favor Un, un, un refuerzo ¿eh? Y en todo caso de Algo que va a hacer Incrementarse la probabilidad de que se repita la conducta ¿eh? Algo que va a hacer Que se llame al frente de la pared otra vez ¿Eh? Un premio Digamos, ¿vale? En ningún caso El fecho de quitar ese premio ¿eh? y, y un refuerzo negativo Por favor ¿eh? Eh, no busqué eso otra vez que, que, que el hombre tuvo eh, Tuvo Tuvo ningún interés en En intentar comprender los conceptos No, no, no pues eso se me farruco Y poco menos que vino a decir Estoy así, no, porque digo lo yo De una manera mucho más light Mucho más tal, pero que no Que lo he dicho, que no puso ningún interés en, en Entenderlo, más bien empezaba Bueno, entonces que lle, eh? listo, que lle, que Y bueno, al final llegamos eh, en Ser ya extinción yo Si no hay una extinción Ya, extinción y otro, y él precisamente ese sí, conceptual no no reforzar de ninguna manera, retirar todo el refuerzo de manera que la cosa pues vaya a desapareciendo por sí sola. Y me llama la extinción en todos que que refuerzo negativo. Digo, no, joder, en todo caso, eh, retorciendo mucho la situación, sería en todo caso castigo negativo. ¿eh? Castigo en el sentido de que quitas lo que mantiene la conducta. negativo en el sentido que lo quitas lo que lo, lo que la mantiene y es la atención se supone que si el premio y el reforzador y lo quitas, entonces sería en tu caso un castigo negativo eh, espero, espero haberme explicado, porque bueno la cuestión ya que hoy pasó, me, hoy pasó me, esta tarde pasó me otra vez que bueno, volvió, en este caso la, la persona que lo explicaba explicó lo mmm, explicó lo bien bueno eh, eh, también bien los conceptos tenía claros los conceptos Lo que pasa que ya no tengo yo tan claro que los de explicara bien, en el sentido de que bueno, pues mucha gente, yo por ejemplo lo he dicho, estoy hago esto porque me presta, porque eh, me dedica yo un tiempo y bueno, pues un, son conceptos que tengo más o menos claros. Y había gente eh, de la audiencia de hoy, porque Para los que no lo sepáis estoy haciendo otro curso más Estoy siempre con ellos, ya ves está profesional Bueno, de hecho ya había gente ahí Que, que no, que estas cosas hay que Desplicar yo las Pues bien masticar así para que les pillen ya, Porque ya veis que bueno Que, que son conceptos anti intuitivos, coño, complicados y no es No es fácil entenderlos Bueno, y estoy muy orgulloso de mí mismo Porque eh, Fice yo Un, en el descanso un pequeño esquemina de lo que ya era Y según ellos entenderá lo mejor Pero bueno, habría que ver si es verdad o ye, mentira Porque ya no es la primera vez que me pasa Que lo te explico de aquí Y dime, ah sí, sí, entendilo, entendilo perfectamente y luego me lo explica él a mí y no entendió absolutamente nada así que lo más posible que de todo esto que yo llevo dicho eh, no entendierais nada pero no pasa nada, no os preocupéis soy yo que, que me explico mal y el concepto que ya ha sido un poco joña la botella de agua perdón que el concepto que ya ha sido un poco un poco espeso y, y malo de, de comprender joder, ¿qué vamos a hacer? Anda, mira, tengo tengo dos personas aquí metidas en el chat. Qué guay, buenas noches, hombre, buenas noches a los dos. Uno, eh, el juez Manu, eh, que, que en realidad el pistolero maniego. Él dice que es el pistolero tudelano, pero yo creo que el pistolero maniego Y dice, este es y ya la hostia, eh, tía, la, la hostia de chungo, la hostia de otra cosa. Eh. Bueno, mejor no lo digas, no lo digas, mejor no hay falta que lo digas. Y, y la otra persona anda anda que no tiene rollo desde el maniego sí, sí un poco rollo tengo pero todo no lo aquí manejo tú date cuenta que esta vida tan triste que, que, que tengo yo que voy para casa no falo con nadie y solo luego agarres y agarro unos amigos además y escapen marchen para casa al carajo para pa casa Dios 300, 400 kilómetros para allá tiene escapado alguno madre de Dios y un saludín también a también a Miriam que también se metió ahí. Miriam y más, bien de ese en cuando, llegué un poqueñín más y te iba a decir una clásica, ¿eh? no sé si se si puede decir clásica de Anedonia, pero bueno, bien de ese en cuando pel, pel chat. Eh, saludinos también por cierto que a lo mejor resulta que en el 107.3 de la frecuencia modulada. Decía yo antes que igual no se sentía Per internet, debe ser que Debe ser que sí se Que si sí se siente per internet Porque si no el, el maniego Para mi idea que no podía Sentirlo de otra manera ¿eh? <risa> Bueno, voy a explicaros así no muy rápidamente, ¿eh? porque que voy a explicaroslo porque tiene que ver con lo que va a pasar a continuación, ¿eh? ¿Eh? claro que sí. Voy a explicaros un concepto que aprendí en, ¿eh? en en un en uno de los muchos cursos que estamos hechos ¿eh? el concepto de tono. ¿eh? ¿Conocéis el el concepto de, de tono? ¿eh? Tono. No me refiero al tono de la música o al tono de no, de la voz, refiero al, al tono corporal. Pues a lo mejor, los que teáis de de ambientes un poco más físicos, de eh, estudios que tengan que ver eso, pues con lo físico, lo orgánico, o, o actividades que tal, pues conocéis el concepto de, de tono muscular, que lleve bueno, pues la activación ¿eh? que tienen. Que tiene la masa muscular de un organismo, la activación que tiene en, en un momento dado. Y sabréis que, que bueno, que siempre ¿eh? desde el momento que el organismo está vivo existe un, un tono ¿eh? Eh, mayor o menor, más activado o más apagado, pero siempre existe un, un tono. Eh, a lo mejor sabéis también que hay un tono normal y que existen tonos eh, patológicos. hay por ejemplo los niños que nacen con hipotono o sea con bajo tono muscular y bueno pues eso implica que dificultades del movimiento de eh, imposibilidad de, de mantenerse de pie de bueno pues porque apenas tienen fuerza en los músculos y existe el caso contrario existe el hipertono que el alto tono muscular que de algunos pueden decir oh, que guay supermanes no no no desgraciadamente no el, el tono no tiene que ser alto ni bajo tiene que estar en el, en el subpunto ¿sí? por cualquier actividad porque el hipertono eh, puede llegar a extremos de eh, bueno la, la atrofia del, del músculo vale en el sentido de una contracción permanente ¿eh? en ningún momento descansa y, y bueno pues imagináis si vos que eso que que os digo? pues tampoco se puede mover ¿Eh? el año que tiene hipertono no puede no puede moverse no puede caminar no puede hacer nada están ¿eh? tan extremadamente rígidos en ¿eh? el caso extremo que, que lo llamen la, el, la espasticidad por hipertono la espasticidad y el, eso pues el, el cuerpo absolutamente rígido pero bueno con todo esto estamos hablando de, de lo que ya es el tono físico el tono orgánico pero bueno aparte a lo mejor otros que se hallan tanto de, de la rama de lo físico orgánico corporal, pues conocen lo que es el, el concepto de tono emocional. El Tono emocional, pues sencillamente son les bueno pues eso el estado emocional, lo que también se puede llamar el estado emocional, el estado de tristeza, de excitación, de apatía, de, de alegría, de aneduría también y un estado emocional la anedonia. Y, y bueno, pues cuál la la novedad, eh, Dentro de lo que cabe, que me que me desplicaron el concepto de tono que me quisieron de explicar en este curso, pues pues una cosa de la que yo a lo mejor ya tenía las mis intuiciones, pero bueno, que me hicieron mucho hincapié en ella, que el el que el tono muscular no es nada diferente Del tono emocional, ¿Mm? y la verdad que yo ya sabía perfectamente que, que a cada estado emocional normalmente le acompaña un estado corporal. ¿eh? Eh, normalmente, cuando uno está emocionalmente nervioso o excitado, pues lo acompaña con un tono más elevado, más ¿eh? todo lo contrario, cuando uno está triste, apático, y tal, pues lo acompaña con un tono eh, muy muy bajo, muy de cansancio, muy no sé si. Si me explico, y bueno, pues llevaba en era prestoso porque llevaba en este concepto eh, mucho más allá, mucho más allá eh, de manera que eh, eh, cada situación de la persona, cada momento, pues tenía el soto, ¿no? ¿Eh? eh Yo, por ejemplo, pues ahora mismo en la radio tengo un tono adecuado para hablar por la radio, y cuando estoy caminando, pues llevo el tono, tanto emocional como muscular, pues adecuado para ir caminando más rápido, más despacio. No sé si me lo explico. Muy bien. Pero bueno, todo esto viene en cuenta nada más de que ya sabéis, ¿eh? ya sabéis los que teáis de este programa. que de un tiempo esta parte entró a en mi la manía que puedase en cualquier momento porque ya sabéis que yo soy bastante voluble eh, de poner toles músicas de la noche pues de, del mismo autor o agrupa este, de alguna manera ¿eh? más o, pero bueno que siempre sea el mismo tipo de música en antes mezclaba la de Dios ahora no me da la gana ahora pongo el tu igual Bueno, pues estaba yo buscando Digo, bueno, pues a ver de qué pongo Porque otra otro requisito que tiene que tener la música de pongo Y es que sea un poco larga, joder Mínimo más de tres minutos Porque tengo que descansar Con toda esta parpayuola que suelto Pues tendré que, ¿eh? que descansar un ratín De ese mes en cuando Bueno, pues eso Pues entonces estaba yo buscando ¿eh? y, y, y, y inundaba yo con la música ¿eh? Que correspondía al, al mío tono actual ¿Eh? Sí, incluso para pa la música tin que, tienes que tener el tono El tipo de películas tienes que tener un tono No os dais cuenta, no os prescanceáis Seguramente sí, si os lo pensáis Que vosotros mismos, eh, a lo mejor tenéis temporadas en que solamente veis pelis de un determinado estilo Solamente veis libros de un determinado género eh, O solamente sentís música de un determinado género también ¿Mm? qué cosa eh y así me dije que yo estaba venga a buscar y nunca encontraba yo porque decía joder a mí realmente lo que me apetecería sería poner más de Bach, como la semana pasada pero no me apetece repetirme ¿eh? no me apetece repetirme y entonces busqué porque no sé estoy en un momento como que que estoy en el tono de esa música tranquilo entre triste y alegre bueno no lo sé La cuestión ya que eso Que la semana pasada decidí poner a Nubelbach Que entre lo que cabe también ya es simbólico Porque llevo Sanova Nova ¿eh? Pero son versiones de, de punkys y de rockeros Que se supone que lo es que, lo que a mí más me presta Pero vos bueno, Nova, ya veis Y decía yo que pongo esta semana Porque claro, tampoco ya que yo soy muy, muy aficionado al zen al Supuestamente no soy muy aficionado al zen Aunque lo he dicho, ahora resulta que ...que lo necesito, que llegue lo que pega con el... ...con el miotono... ...bueno, pues acordéme... ...de que hay unos unos meses... ...una mula... me yo con un... ...con un disco... ...que, bueno, lo del disco yo muy metafórico... ...son datos, no tienen forma... ...o sea que no hay un disco, pero bueno... ...fixiérame con una masa... ...informe de datos... <risas> ...titulado ya son ochentas... ...que también, como en el caso de Nobelbach son gente, en este caso no un grupo nomás son muchos diferentes que que lo que faen ye ye versionar, con estilo de de jazz, Pues cantar es así na clásicos de de pop rock de de los 80s. Y bueno, pues ya la música que me apetece poner esta noche, de fecha bueno, pues ya vos puse una esa de Duly Urly Want to Me que a lo mayor, según la estaba poniendo de aquí ni sonaba del yoñe decían me suena pero no me suena pero ñasina no, no". Esa hay una canción eh, original de un grupo que se hacían llamar The Family si no mal recuerdo que bueno los que te han de sentir de M 80 o alguna cosa de ese seguro que tan curso de se sentir en este caso la versionaba una otra tal porque digo ya veis, creo que lleve bastante famosa ¿eh? todo lo que hay en el mundo del jazz, pero como no es mi caso, en un, en el, no en mi caso el de ser aficionado al jazz, pues no sé quién era, pero bueno, yo natal tal en sousa, hacía ¿eh? la, la versión esta. Y ahora pues bueno voy a voy a poner voy a poner otra ahora voy a poner una de a ver Duran Durán o Madonna ¿Qué os parece? El primero que me ponga en el, en el chat Durán Durán o Madonna Yo le pongo la canción la cancionina esa Mira ahí. La de Durán Durán yeah, eh, eh, eh, Que me pierdo, que me pierdo, que me pierdo eh, Ay, madre, ¿dónde estaba? Pero si sí, sí, hace un momento A ah, esa Hungry like the wolf ¿eh? Hungry like the wolf Y lo interpreto una tal Dina Isbos ¿eh? La canción mola mogollón La original no, a mí no me gusta un pijo, pero esta mola mucho. Esta mola mucho. ¿eh? Esa es la de Duran Durán. Y, y si queréis que vos ponga la de. La de. La de Madonna, lleva una versión de Like a Britain. ¿eh? La de Like a Beating de Madonna. Y la faen unos tíos que se llaman los Cool Train Quartet. ¿Qué os parece? A la venga, pues ponedme los que te en el chat. Poneme Duran Duran o, o Madonna Uy, ya me puso el, el pistolero El maniego, Duran Duran Miriam pon Madonna, pero lo siento Fue primero el pistolero Pues nada, si el pistolero quiere Duran Duran Duran Duran va a tener ¿eh? Hungry like the wolf ¿Vale? Con esta pronunciación tan guay que yo tengo Y ahí como Nice. Nah. is <laughs> Nada de nada. Que sigues. Seguimos igual, seguimos igual. sigue sintiendo anedone en el 107.3 de la FM. ¿Eh? En el 107.3 de la FM. Si estás en Noreña... En Siero. En Nava. Andes Pelotovía Minera. Chungamente. Si estás en. En Niego. Siéntese, pero bueno, tal. Ay, si estás en me eh, depende, hay ¿eh? quien dice que sí hay eh? quien dice que no, Largañosa digo te yo que no Papu Marín digo te digo que no TAS tampoco pero el es la frecuencia modulada pero bueno, oye que lo he dicho, que se si intentará hacer, eh, si intentará hacer estamos metidos en un proyecto que del que no voy a decir absolutamente nada que después gafase, eh Y si no, no pasa nada porque estáis sintiéndolo el ww.radiocuka.org ww.radioqueso de un O lo que vos dicen antes, ww.radeioq.org ¿vale? porque llegue total la hora de internet en otro mundo, ¿no? Un ye no tiene todo el mundo tiene todo el mundo acceso a internet ¿Eh? tiene todo el mundo capacidad económica para tener acceso a internet ¿Eh? vive todo el mundo en un núcleo de población donde tenga a mano ¿eh? accesible un, un telecentro ¿Mm? son los telecentros accesibles para todo tipo de personas ...son todos los telecentros accesibles... para personas con discapacidad físico, por ejemplo... ¿Ah? ...¿y una persona con una discapacidad intelectual importante... Eh, ...capaz de, eh, de utilizar Internet? ¿Mm? Son toda una serie de preguntas, no sé... ...¿y es la gente mayor... Mm, ...que pasó la gran mayor parte de su vida... En sin necesidad ninguna de internet, porque ni tan siquiera existía y son ellos capaces de, de utilizar internet eh? son, o no son eh, y que a ver, este tema, ya sabéis que a mí me quema bastante ¿eh? que yo ya joder, ya hay tiempo que que vos decía eso de de que no en todo el mundo tiene todo ¿eh? no en todo el mundo tiene todo no todo el mundo tiene internet si, sí, parece que, que ya se da por fecho, pero ya mentira vamos a ver no todo el mundo tiene internet ¿Mm? no todo el mundo tiene perres a como para poder ¿eh? pagarse una conexión a internet no es barata ¿Mm? no es barata precisamente y si esto ya Sina, ¿no? si no todo el mundo tiene internet no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a internet ¿eh? no en todos los telecentros son accesibles, no hay, no todo el mundo tiene tiene la posibilidad de un telecentro en las proximidades y con un horario, eh, con, bueno, pues razonable para que todo el mundo pueda usarlo. Si no en ya se, ¿por qué cada vez más cosas, eh, que hay que obligatoriamente hacer? Hay que hacerles obligatoriamente también por Internet. ¿Mm? ...a ver, y hay... allá mucho tiempo... ...haya muchos años, eh... ...no estoy hablando de ayer ni de antes de ayer... ...hay a mucho tiempo... ...pues empezaron a dar... ...no sé si... ...bueno, los que... ...estáis sintiendo esto... ...que seáis si universitarios... ...a lo mayor o, acordáis vos de aquello de, de... las guías universitarias... ...si algunos es universitario... No, ...no sé, no tengo ni puta idea... ...si ahora dan, dan guías universitarias... Cuando yo estaba en la universidad, había ¿eh? que ya era un librín, en el que te venían los programas de las diferentes asignaturas, las fechas de los exámenes oficiales, eh, los temarios, bueno, y demás. Métodos de evaluación también venían de cada asignatura, bueno, en general una serie de cosas. Pero bueno, ya apareció con papel, eh. Un papel que todo el mundo podía acceder a él, todo el mundo que supiera leer. Pero bueno, eh, se suponía que como ya éramos unos universitarios, sabíamos leer todos. ¿eh? Bueno, pues eso ya era una cosa, pues, bueno, relativamente normal, ya era necesario de aumentar la tu guía ¿eh? o tener que comprar, Muchas veces tener que comprar, pero bueno, ya era un precio un poco menos que simbólico, un precio pequeño. Y bueno, necesitabasla porque venían ahí fechas, venían temarios, venían cosas que no podías a lo mejor conocer de, de otra manera. Bueno, pues de repente ¿eh? unos Muchas facultades tuvieron La, la maravillosa idea De para no gastar papel ¿eh? Siempre con Oye, con una finalidad eh, ecologista conservacionista Para no gastar papel eh, Lo que hacían era la guía en, en, en cuenta de De imprimir un libro dábala en un CD ¿eh? Y tú tenías, metías el CD En el tu ordenador ¿eh? Y entonces tenías, consultabas la guía ¿Eh, coño? pero si sí, resulta que no en todo el mundo tenía ordenador a ver si no en todo el mundo lo tiene ahora mismo ya me diréis ahí eso pues no sé 10 años 15 ¿Quién tenía ordenador bueno pues había gente que tenía ordenador pero también había gente que no lo tenía ¿Mm? eh, saltando en uno de estos saltando en el tiempo vamos a hablar de uno de estos cursinos que yo que yo oficí tiempo después Pues en ese curso sí, me tenía una compañera Lamentablemente no me acuerdo de eso, no me una pena Porque yo, yo era una mujer que, que me cayera muy bien Bueno, no me acuerdo de eso, nombre. igual, yo lo de menos De fecha, bueno, si la viera por ahí tampoco me iba a acordar de la de la su cara Ya era pena, pero bueno, ya sí, no eh, Bueno, pues esta mujer, que os digo, tenía un, un fío, una edad, una edad escolar Y un día contóme contome que bueno que, no ni, que pese a que no tenía trabajo y que estaba bastante apurada económicamente eh, tenía que pagar conexión a internet eh, toles todos los meses ¿por qué tenía que pagar conexión a, a internet porque resulta que los profesores del niño llegan tan modernos eh perdona y eh, corto un segundín y seguimos eh, seguimos ahora y que el, el pistolero maniego marcha para la marcha para la cama Eh, pistolero, un saludo muy grande. A ver cuando nos vemos. Coño, ¿eh? Eh, bueno sí, vámonos como como tarde para para la cenorra, ¿eh? Esa que tenemos el el mes que viene, vale. Ah, dime que ya me llamará este fin de Sí, joder. A ver si es ye... verdad por aquí. Pero ¿qué andaremos? Yo no me echo por ningún lado, eh. O sea que <ríe> y es fácil y es fácil dar conmigo. Venga, tal bien, me paso bien para allá Lantrones, Bueno, seguimos. Pues resulta que la mujer está. tenía la necesidad de, de de pagar esa cantidad brutal que cuesta una conexión a internet porque si ahora son caras hablando vos esto de, del 2007 llenen todavía más caras que ahora curiosamente cosas que no suben que hay cosas que no suben y hay cosas que vayan eh digo tenía necesidad porque los profesores de Sofía o una profesora muy ella, pues entrar ahí la tuviera la gran idea de los deberes, manda los internet, ¿eh? ¿Cómo lavar? Manda por internet para que así los niños se desaten a a o internet, pero el colegio, la escuela no ten internet, ni tenían, ahora creo que hay mogollos de ordenadores en esas escuelas de aquella, por lo visto no. Y la mujer, la probé de mujer, tenía que pagar internet. Porque si no, Sofía suspendía, porque no hacía de los deberes. Oja, con la puñeta! Parece normal. A mí no me parece nada normal. Eh, también, bueno, pues oh, hay unos años, no, no hay tampoco tanto, que yo fui a, a dar conseguir un... ...un informe de vida laboral... ...a la Tesorería General de la Seguridad Social... ...porque bueno, piden todos muchas veces... para trabajos, para cosas... ...pues fate falta, fate falta llevar un informe de esos... ...pero, ay, resulta que ya no los daban en... ...en persona... ¿eh? ...había que pedirlos... ...en este caso, bueno... Pues, ...bien por internet o bien por teléfono... ...pero bueno, de todas maneras, pues ya... ...una cosa que antes podías hacer... En, ...sin que te costara nada... ¿eh? ...nada, ni un céntimo... ...pues entonces ya tenéis que gastar... ...aunque solo fuera los... lo poquetín que gastabas en la llamada... ...pero ya tenéis que gastarlo... ...o eso... ...o tenéis internet... ...¿eh? ...pues ya lo haces por internet... ...hombre, por favor, joder... ...pero la, las cosas van más allá... ...van más allá... ...y es que... Eh, ...ahora me el ...¿eh? ...me bien. ...ya no puedes fichar... ...ya no puedes fichar... y ...irás allá el día que te toca... ¿eh? ...bueno, si... ...podes si y pues... Siempre que no tomas con un funcionario de giliportas es que te diga que no, que eso ya no se puede que tiene que ser por internet. ¿Eh? Pues, pues, por internet? ¿eh? Y entonces vas a. Y, y no pasa nada, no tienes por qué tener internet en casa. Tú puedes ir a la oficina en la oficina hay ordenadores. Y en esos ordenadores, pues tú. ¿eh? Fichas por internet. Te metes en internet. Unos ordenadores que están en una altura además normal. ¿Mm? Sí, pues, sí. Una altura normal para mí. Por ¿eh? lo bueno, que sea, 20 centímetros más alto que yo. O metros no es rayo. Coño, pero ¿eh? A una persona que padece a por ejemplo. ¿Eh? Y mira un, un metro. ¿Mm? Que cómo ficha. Y tal paro Y le llega el tiempo de fichar. Y va a la oficina y topa con un funcionario de estos gilipollas. ¿eh? Y entonces cómo ficha. ¿Mm? ¿Cómo se arregla? El no llega y es muy pequeño. ¿Mm? Pues bueno, pues tendrá que arreglarse con, con la caridad de.. la que persona que quiera hacerlo por él pero lo mejor el rapaz ni es mucha gracia de tener que depender de un desconocido tener que darle sus datos con sus contraseñas pues igual ni es mucha gracia pero no bueno, ni queda otro que hacerlo pero bueno, ahora vamos a suponer que no tiene por qué tener contraplasia. pues sencillamente diré en silla ruedas ¿Mm? uno que tenga paraplexia ...por ejemplo... ...y que tenga que desplazarse en silla de ruedas... ...eh... pues lo mejor por reglas... ...pero lo mejor resulta que no... ¿Mm? ...en cualquier caso va a tenerlo bien jodido... ...eh... ...va a ser apegoso poder... ...poder fichar internet... ...hostia, ya no digamos si tienen... ...una discapacidad visual... Uh, ...porque, oye... ...no tiene por qué ser ciego total, eh... Entonces, ...la gente ciego... ...utiliza ordenadores... Hay lectores de pantalla, ¿eh? hay sintetizadores de voz, ¿eh? hay línea braille, ¿eh? oh, coño, pero resulta que los ordenadores que hay en las oficinas del INE no tienen nada de eso, ni empleador de pantalla, ni sintetizador de voz, ni hostias, te jodes, ¿eh? pero tú vas al mostrador y como te topes con un funcionario giliportas, no, pues a ver cómo lo haces. Y a lo mejor entra un rapaz que tal paro, que tiene que sellar ¿eh? Y que no tiene ningún problema físico ¿eh? y, y tampoco tiene ningún problema sensorial A lo mejor resulta que simplemente tiene una discapacidad ¿eh? intelectual sí, o sí, Una discapacidad intelectual Una, una dificultad para pa aprender determinadas cosas Y a lo mejor ese rapaz está perfectamente preparado para pa trabajar Para trabajar en unas cosas y a lo mejor en otras no Como todos los demás, curiosamente, como toda la gente ¿Visteis? ¿Dais cuenta? Pero bueno, oye, pues una de las cosas que no llequen a manejarse con una cosa tan tan simbólica y tan abstracta como ya internet ¿Y cómo se arregla? ¿Eh? ¿Qué tienen que andar dando de explicaciones? de No sé... A ver, o vamos a suponer más, vamos a suponer que sencillamente va uno que so puta vida, manejó un cacharro de estos, un ordenador nunca tuvo que manejar un un ordenata, nunca tuvo ni la necesidad, ni ni nadie dio la formación ni nada, nada, nada. Yo, sí, perfectamente normal, pero sencillamente no sabe. ¿Eh? ¿Qué queréis que os diga? Yo, una vergüenza. Una puta vergüenza. Yo, una puta vergüenza, porque, no sé, pare... decíamelo mira, una... en este curso que te ahora, una profesora hablando de este tema, decía la verdad muy claro. Eh, en un momento dado, ¿eh? se pusieron un montón de cursos de alfabetización e informática. Entonces las autoridades Como que de repente quedan tranquiles Ah, yo los cursos ya los puse Entonces ahora ¿eh? Puse cursos Abrir telecentros O sea que Sí, bueno, por ejemplo Yo qué sé, por falar Cangas en la Arcea Sí, me tiendes el centro ¿eh? Un telecentro En el que para poder entrar Lo primero Tienes un buen montón de escaleras ¿eh? Ya verás cómo sube ahí Una persona que Se desplace en silla ruedas Por ejemplo Y sí, sí, pondríamos un de cursos Pero no en todo el mundo fue a esos cursos ¿eh? Si quieres hacerles cosas así ¿eh? Tendrás que, no sé, a lo mejor Enseñar una escuela Una escuela obligatoria ¿eh? A lo mejor ya están haciéndolo bien por la puta, ya que ya lo exigen a, ¿eh? a Mucha otra gente a la que nadie de Nuni aprendió A plegar estas cosas, ¿no? una pequeña reflexión que no tiene más ¿eh? que no tiene más intención que es sencillamente reflexionar vale ay dios mío Como tales cosas Como tales cosas de verdad It's been seven hours and 15 days. you took your love away I go out every night and sleep all day since you took your love away Since you've been gone I can Do whatever I want I'm mm -hmm. Bueno, esto ya va avanzando son las once y media a la noche ¿eh? o sea que nada más llevo hora y media programa también es verdad que no tengo obligaciones no tengo obligaciones para para hasta, hasta las doce hasta las doce verdad, de lo yo a ver yo es lo último si quiero quedo hasta las mañana o si quiero quedo hasta las dos o si quiero quedo hasta las tres y cuarenta y siete exactamente es donde quiera qué pasó En una radio libre, y además eh, tengo yo una personalidad también de mucho hacer lo que me dé la gana. ¿eh? De, de, de por la noche, fue con lo que me da la gana. No penséis que, que el resto de mi vida fue igual, debería, pero bueno, Miriam que va a marchar. ¿Eh? Eh, Tien que levantarse a las 6 y media y Que todavía anda por aquí Bueno, hombre, todavía quedan 7 horas El cuerpo puede perfectamente dormir siete. Yo te comprobó Que puedes dormir 6 Un tiempo abundante y, y oye, va Pues sigue estirando, eh. Hay que darse cuenta, a ver, yo siempre Defiendo que hay tres cosas Que cuanto eh, tres supuestas necesidades Que cuanto menos eh, les faes Menos falta tienes de ellas ¿Eh? una y de dormir cuanto menos cuanto más duermes más quieres dormir y cuanto menos duermes menos falta de dormir tienes ¿no? hombre luego hay gente que dice no que me discute y me dice, mira eso podría ser verdad relativamente porque aguantes y aguantes y aguantes pero cuando rompes oh! bueno no sé yo qué quieres que te diga ¿eh? Yo casi tengo comprobado que, que es verdad Yo por lo menos que... La verdad que... que ya sé ¿Mm? No sé, y es que el concepto de necesidades es... Yo un poco que eh? ya como lo de... Yo como lo de... Eh, lo de ahora que estamos en crisis porque determináis necesidades que no podemos permitirnos pues qué quieres que te diga yo les necesidades creáis mira, ahora mismo está sonando de fondo una música no, está ahí la, la versión instrumental eh, pero bueno ya habréis sentido más de una vez eh, aunque fuera de fondo eh, la canción nunca que sale del en la que sale la voz de, de Brad Pitt eh, interpretando a Taylor Turden, eh, uno de los personajes de, del Club de la Lucha eh, y una de las cosas que dice, aunque bueno, te en inglés y, y, y él no se entienda o no lo entiende yo, que no tengo ni puta de inglés o muy poca, eh, para la gente que se lo entiende, una de las cosas que dice eh, eso de tenemos trabajos de mierda Para poder comprar cosas que no necesitamos Sí, yo pienso pienso un poco, Sina Pienso que es obsesión por tener trabajo A ver, el trabajo hay gente que gusta Que gusta lo que fae Sí, no tengo por qué decir que no Esto Algunos dirán, madre de Dios, el saque y que hueste Tanto es potregar contra el trabajo Y ahora dice que el trabajo ser bueno Sí, el trabajo es bueno Si quieres trabajar ¿eh? Y el, el trabajo, oye, pues era bueno Y si para arriba estás Haciendo una cosa que te gusta Y puedes permitirte vivir Haciendo una cosa que te gusta Claro, porque porque eso va a ser malo Lo que pasa es que eso no pasa que Nunca yo no sé ¿eh? Qué que casos puede haber No es que, no es que se asina ¿no? ¿Eh? no es más de eso, seguro que no ¿eh? No es más de eso, seguro que no Y más seguro que la gente que dice Que sí, que efectivamente está trabajando Porque usted es mentira ¿Eh? en el fondo ¿eh? si tiene que ser sincera no me gusta hacer eso que, que está haciendo pero sí hay algunos casos no es que sí mal ¿vale? pero en la mayoría de los casos no ya, la mayoría de los casos trabajas nada más por dinero ¿eh? para ganar perres y para usar esos perres para comprar felicidad lo que pasa que hay gente que piensa que puede comprar la felicidad comprando determinadas cosas ¿eh? No, yo no, no, no, no creía es que eso de ellos los... Igual cuando digo esto de que los perros compran la, les perres son una de la feria comprenla, como van a darla, qué tonterías, ¿no? Perres. Eso es nomás metal o papel, como van a dar nada. Lo que falle es comprarlo. Y la felicidad por comprarse. Hombre que se puede comprarse. ¿Mm? Por comprarse, no, no directamente, tú no puedes ir a una tienda y decir, oja, deme tres kilos de felicidad. No, eso ¿Eh? Eso no se puede decir No hay ningún sitio que diga El kilo de felicidad está a tanto A tantas perras, a tantos euros el kilo No, eso no Pero sí puedes comprar eh, cosas Que te van a ayudar a llegar a la felicidad Hay los que dicen que no se puede comprar el amor No, a lo mejor no puede comprarse el amor tú no puedes decir eso Pues dame eh, un kilo de amor ¿Mm? O sencillamente pues esa persona... ¿Eh? Que a mí me presta, eh, a ver, como tengo perres las va a enamorarse de mí. No, seguramente no. Pero seguramente puedas hacer cosas. Si tienes perras que si no estuvieres, pues no puedes hacerla. El otro día falaba yo con una con una mega que la verdad que a mí me encanta. O sea, yo una persona de estas que, que da muy poco valor a lo material. y que considera que puede vivirse al margen de de todo esto incluso ella me llegó a reconocer que bueno que igual sí que tiene razón que el fecho de de tener perros puede a a a poder hacer determinadas cosas que no podrías hacerlas sin ellas y que pueden llevarte a a poder mantener una relación con una persona a poder llamar la atención de de quién No sé, ¿Mm? puede pasar que porque no puedas permitirte determinadas cosas, eh, haya gente que, bueno, no sé, que lo piense de otra manera, que desarrolle unas actitudes diferentes respecto a ti. Sí, puede pareceros eh, imposible y podéis decir, no, hombre, no, a ver, que si una persona. Eh, quiera otra de verdad no le importa lo demás no hombre, a ver, solo no ¿eh? a lo mayor es verdad, eso que decís si una persona quiere mucho a otra bueno, a lo mayor no, se lo oye perfectamente que es verdad, si una persona quiere mucho a otra lógicamente, eh, a ver eh, pere es lo material igual hielo lo de menos ¿eh? lo de menos estará ahí, pero será lo de menos pero cuando hay cuando empieza a haber de alguna regrecha de alguna grieta eh Eh, para tapar las grietas igual si viene bien poder comprar determinadas cosas eh? Poder hacer que esa grieta no se haga más ancha eh? Poder hacer que esa regrecha eh? Eh, se vuelva a estrechar Poder taparla Poder hacer una ñapa, echar ahí cemento eh? y, y taparla La regrecha estaba pero bueno, no fue más Gracias a que tenías perros para comprar ese cemento Y una metáfora guapa, que sí. Si tienes una casa, ¿eh? tú ya tienes donde estar, ¿no? Ya estás ahí tapado. ¿eh? Pero si se abre una grieta... ¡ah! Resulta que si tenemos perras abondas, como para comprar cemento, para taparla, bien. ¿eh? La cosa no me dirá más. Pero si no les tenemos, pues poco a poco, poco a poco, la cosa dirá más. Hasta que la casa caiga ¿Mm? Así que les perres Igual en falta Porque el perres seguramente en, un en la felicidad Pero les perres Y es fácil ¿eh? Que la compren Y he jodido decir esto Pero es la puta verdad Habrá sitios donde lo mejor No pasa así Pero bueno En el sitio que nos tocó a nosotros Nacer, crecer y vivir Así nadie por desgracia. Hay muchos que hacemos porque les perdes no sean lo más importante, ¿eh? pero lo mejor precisamente para hacer ¿eh? que les perres no sean lo más importante, para llegar a entenderlo, hay primero que entender que ya mentira eso de los ricos también lloran, que ya mentira eso de el dinero no compra la felicidad, que los ricos también lloran, que no lo creer los ricos. ¿eh? el dinero no compra la felicidad quiere hacernoslo creer los que tienen dinero a los que no lo tenemos de verdad, de verdad os lo digo de verdad lo creo así lo primero ¿eh? para conseguir o ponernos al y para conseguir intentar eh, vivir lo más al margen posible de del de dinero de, de eso que llamen lo material de pescancías sí, de la importancia que tiene Y de que esa importancia y es real. Que no nos engañen. Que no nos engañen. Los que tienen mucho, que no nos engañen a los que tenemos menos. ¿Mm? Porque efectivamente sí que importa. Sí que importa. Y como cuando de algunos moces dicen eso, de eh, el tamaño no importa. Coño, el tamaño del nabo sí que importa, joder. Habrá muchas cosas. ¿eh? Aparte que a lo mayor suma esto y se es importa mucho más. Pero coño, importa, sí que importa. Eh, joder. digo yo no que la metáfora ya es un poco bruta Bueno, no vale pero joder yo qué voy a hacer Las cosas es una cena no uy joder que tiques que y que ¿eh? que que señorito tengo así que repipis me salieron aquí los oyentes a la mar. bueno yo que flipo bueno voy a poner otro cantar a ver no sé y que miren que el que ponga Madonna que yo antes de marchar voy a ponerla ¿eh? bueno no lleva Madonna y los culte Quartet Esos ¿eh? Eh, poniendo una de tocando una de Madonna en versión ya pero joder que yo quiero ponerla a la última y que además ahora no tengo el tono para pa ponerla mira voy a poner otra que lleve muy guapa yo muy guapa yo muy guapa y realmente guapa mira y versión a los rhythmics Que, que yo soy aficionado a los rhythmics No, la verdad No tengo yo especial afición a los rhythmics Pero bueno, este yo un cantar de esos Que yo prácticamente un, un clásico Un clásico de... De... Un clásico de los 80 Por eso el, el disco este se llama Ya son ochentas eh, Lo versionan unos tíos que se llaman Forty-eight 48 forty Saint, 48 Saint Collective O sea, el... el Ah no, 48 street, es que pone ponen ambas ST, pero claro, ahora porque estaba yo diciendo, eh, colectivo de, del San Octavo, no tiene pinta, pero sin embargo colectivo de la calle cuadragésimo octava si tiene, si tiene sentido. Bueno, pues vamos a, a poner esta. Que yo la de Madonna voy a ponerla. Pero apetezco a mí ponerla a la última para marchar, coño. Primero quiero quiero poner esta. A menos voy a poner enseguida. Ya son las 23 y 41. Y prometo que como, como mucho ya a los 12 de marzo. ¿Eh? Igual, no, igual antes. Más tarde no. como mucho hasta les 12 todavía. Pero ahora me poner esta, coño. The and looking for Some to use you. want to get you. Bueno, amigos, bueno, compañeros, que esos rolas, bueno. Pues nada, que ya vamos a ir terminando, ¿vale? Eh, ¿Tuvo bien el programa de esta noche? Que sí, ¿eh? Digo, yo, yo, todo, ¿eh? Tuvo bien, sí, o sí, tuvo bien Pues tome mucho, joder, pues tome mucho que aparecía por aquí el prestador de un maniego Que lo tengo en casa al caray, entonces, joder, pues préstame a mí Al contrario, a, a los viejos amigos que vengan a, a visitar a Nedonia, ¿eh? Volvió Miriam, tendré que poner el, el cantar este que ya guía, pero bueno, el que marcha que debe, joder, pues voy a ponerlo, porque yo soy malo, a ver si me entendéis, yo soy malo por naturaleza. Pero toda la gente es malo en el fondo y bueno, ¿no? Digo yo. ¿eh? Como decía otro amigo mío, la gente y bueno, lo que pasa es que nunca no he enterado. O al sea, mayor y, y esa es la cuestión. Que igual estoy soy bueno, pero no estoy enterado. nada yo creo que no. Yo soy un miserable y ya está. ¿eh? Joder, no me quites la ilusión, hostia, Soy malo, soy malo, hostia, Y lo que hay, vale. Bueno, venga. Un saludo muy fuerte a todos los que sintieron este programa hoy día 13 de octubre del 2011, vale. Entonces, los gente sienten un en directo. Sé que tuvo sintiendo en directo Miriam, Sé que tuvo sintiendo en directo el pistolero maniego ¿eh? Por lo menos parte, los dos. Es, no sé qué cuánta gente pudo haber que lo tuviera sintiendo si metese al chat, bien cien, fuera pel el 107.3 de la frecuencia modulada, bien fuera por el radio por internet. Pero bueno, en todo caso, un saludo muy grande para todos, un saludo muy grande también para todos los que lo sienten en diferido el día que sea, y un saludo muy grande para todos los que descarguen esta grabación. sí, que eh, puedo exportar y todo eso, bien, ¿eh? supongo que sí, porque, bueno, veo el programilla de grabar, que está grabando pero ahí, para despedimentos de todos vosotros esta noche pues habrá que poner ya a esta la, la canción que quería más que no porque te muerto sueño no ¿eh? por otra cosa ¿eh? que aquí uno, dicho que bueno ahora voy a besar dando un paseo y, y seguramente vaya dando un rodeo sí, sí yo soy así, ¿no? Voy a ser nada miserable. ¿Qué vamos a hacer? toda la semana que viene.